Tener cuidado, hay muchas calles de, de la ciudad de Santa Rosa con mucha agua y mm. mucho barro, no, no hay no hay grandes problemas de este eh, en los cuencos ni mucho menos porque llovió parejo, suave, tranquilo. Sí, 10 milímetros Pero, cayeron. ¿Cuánto? Diez. 10, 10, 10 milímetros, milímetros hasta ayer, eh, ayer, el registro de ayer. Claro, hay que ver hoy a las 9 de la sí. mañana va a estar disponible el, el, el teléfono de meteorología para... Es más, eh, probé un par de veces, recién no atendía a nadie, mm. saben atender entre las 9 y las nueve y 5. Fue y ahí nos mes. van a dar sí. el dato certero de lluvias, aunque también la policía tiene un, un control de, de la lluvia caída. Mm. Y bueno, lo que se ve es eso, mucha humedad... Eh, agua porque sigue lloviendo ahora muy pero muy suave pero sigue lloviendo, estuvo lloviendo toda la noche mm. y esta es la lluvecita que sirve que que que, que mejora la, las calles aunque muchas de las calles de tierra están con mucho barro así que mm. hay que andar con cuidado y hay que andar con con paciencia mucha este mucha calle de asfalto también muy mojada así que hay que hay que andar un poco más despacio con tranquilidad y Eh, tanteando el freno cada tanto, si andas en auto. Sí, y bueno, y están paradas las obras eh, de asfaltado. Eh, Aparte bueno, eso, te iba a decir, ¿sí? hay toda esa obra de mm. asfaltado, de recambio de cloacas y mm. de agua, por supuesto que no se trabaja, no se hacen por estos días. Hay un corte total de la calle Wilde eh, entre José Ingenieros y Edison. Eh, y bueno, hay que, digamos, esa, esa, esa arteria está cortada porque la cortaron ayer. Por 15 días va a estar cortado, pero hoy empezó la lluvia, así que el corte continúa, pero ahí van a hacer todo un recambio de, de cañerías de agua y cloacas, y bueno, va a estar cortada por 15 días, la cortaron ayer, hoy se mantiene, pero no hay nadie trabajando. Eh, si vos mirás las obras que tiene eh, activas el municipio, pero también el gobierno provincial, no hay gente trabajando, y pero sí hay algunos cortes y también algunos desvíos, y bueno eso es lo que lo que tenemos a diario por estos días por lo menos hasta que pare un poco la lluvia no va a haber este, obreros trabajando claro. y otro tema que es importante que ayer eh, volvió a surgir tiene que ver con la situación en la dirección de políticas de género eh, después de todo el las idas y vueltas con cerca de un año de conflicto y 16 días de paro eh, hace unos días el secretario de trabajo Marcelo Pedontá, firmó una resolución donde se habría terminado el conflicto entre el, el gremio ATE y la Municipalidad de Santa Rosa, en este caso a través de la Dirección de Políticas de Género, y ayer ATE salió un poco a, este, a apuntar a Pedontá por la decisión que tomó de dar por, cerrada el, dar por cerrado el conflicto, y también dejó en claro, o este, explicó todo lo que pasó durante este año, con este con el conflicto y también con los reclamos que están haciendo de la de la Dirección de Políticas de Género. No convocó a ninguna este ninguna medida de fuerza, pero sí dejó en claro que siguen esperando que se mejoren todas las cuestiones de edilicias No quedó en claro, ni está claro, ni nunca quedó en claro si las trabajadoras van a pasar al Centro Territorial de Políticas de Género y diversidades que está en tierno y circunvalación, eso todavía no está claro, y sí están esperando una reapertura de la paritaria porque estiman que en ese lugar, en, el, en la reunión paritaria, pueden llegar a plantear los reclamos que están haciendo. Así que el conflicto entre la Dirección de Políticas de Género, ATE y la Municipalidad sigue vigente, no se terminó, aunque trabajo haya dicho, que da por finalizado ese ese conflicto. Claro, bueno, bueno Mauro, eh, nos reencontramos luego. Cuando sea necesario para acá estamos